Saludamos a Andrés Rodríguez, un mago para divertir al público con una serie de acrobacias con los Nissan H60. Andrés, buenos días, bienvenido. c l a r i o muchas gracias. ¿Qué es lo que usted hace con los vehículos H60 para deleitar al público? Bueno, pues anoche hicimos una pequeña demostración de lo que se llama Trial 4x4, que es enfrentar obstáculos con nuestros vehículos,、eh, donde se desarrolla la máxima potencia de los carros utilizando la doble y el bajo. Eh, vimos cómo podíamos subir o bajar un carro a través de unas escaleras muy altas donde normalmente otro vehículo no podría hacerlo. ¿Y esto u s t e d cómo lo a p r e n d i ó c ó m o lo viene realizando? Mejor desde cuándo? Bueno, yo tengo mi vehículo hace unos 8 años y, pues a medida que uno lo va utilizando, va aprendiendo、eh, los trucos que tiene un carro, aprender a manejar la doble y el bajo que no es sencillo. Eh, conocer el torque del motor, conocer hasta cuánto se puede revolucionar un motor sin dañarlo y emprender a enfrentar los, los obstáculos para sobrepasarlos. Y en esta actividad que se viene realizando en FOME, que el FOME Kennysan Record y todos estos eventos, ¿cómo los evalúa? ¿Cómo los mira usted? ¿Qué piensa del futuro de este evento? Bueno, este es un evento muy importante, no solo a nivel nacional, sino internacional, porque es la primera vez que se hace en el mundo, la primera vez que se reúnen tantos vehículos de una sola marca en un solo sitio. Eh, es un récord que va a pasar a la historia, que va a poner a Fomeque en los libros,、eh, y es algo de lo que se va a h a b a r por mucho tiempo. Le queremos dar las gracias de estar acompañándonos aquí en c h i n g a z Estere. o No, Muchas gracias a ustedes por invitarme.